もう1つ。 Somos la mestiza, arranca otra noche, martes en las chacras, con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro programa en un país que se cae a pedazos. Y aprobaron la ley esta de fucking ley.、Eh, hay dirigentes opositores que le dieron el o q u e al gobierno de ratas a nido de patriotas, dijo el presidente. Va, presidente, el sucucho este, el cosito. Eh, hoy fui a compañera Tilo a comprarse una remera en Merlo y el vendedor, que parecía el dueño del lugar medio chetón ahí en Galería del Sol, me quería explicar que en realidad tienen que hacer más ajustes porque, claro, está lleno de ñoquis el mundo y el país. Entonces, cuando echen a todos esos, ahí va a venir el momento en el que van a sacar los impuestos. Yo loco, digo, loco, el dólar turista sigue a 1400 a pesar de que el dólar está a 1000. Hay un montón de impuestos que no los van a sacar, y no solo eso, sino que además vuelve ganancias. O sea, la vuelta de ganancias en una maratónica sesión en el Congreso se aprobó. Se le dieron media sanción. En realidad, el día le dieron luz verde para las privatizaciones, sobre todo, y la vuelta de ganancias. El trabajo, según la ley de bases, los únicos privilegiados son los empleadores. Con la media sanción de la ley obtenida en la Cámara, el futuro de los trabajadores plantea un oscuro escenario. El periodo de prueba se extiende hasta un año. Se sustituye la indemnización por un sistema de cese laboral con el aporte del empleado y se flexibilizan las condiciones de contrato de trabajo. Además, quieren joder a los jubilados porque, bueno,、eh, quieren sacarle la moratoria que dio en otro momento el gobierno de Cristina. La quieren voltear y dejar a todo un montón de gente, bueno, a la intemperie. Privatizar todo y dejar al pueblo a la intemperie. Nosotros. Vamos a pasárnosla bien un rato. Vamos a olvidarnos de todo esto y vamos a escuchar música. Que para eso vinimos. Vinimos trayendo un montón de música muy buena. Y esta semana se estuve poniendo muchísimo de una colección que traje de África Analógica. Que fui consiguiendo en internet de una página alemana que tiene de todo. Y vamos a arrancar con el Afrobeat. El Afrobeat es、eh, un, una rama de la música africana que surgió en los años 70. En la época en que f e l a Kuti y Manu Dibango, sobre todo los más conocidos, bueno, ya era conocida Miriam m a k i b a de Sudáfrica, pero el Afrobeat es la corriente musical que se hizo muy popular en los años 70, tiene algo de jazz, pero es la combinación de música yoruba, de música africana, el género música tradicional del pueblo yoruba, que, que bueno, con mucha percusión, tambores, ¿no? el dundún y todo eso. Eh, mezclado con jazz, con high life, que es la música del Congo, de Sierra Leona, de Nigeria, de todo lo que tiene que ver con los países de África Central, ¿sí? que tiene muchas guitarras y una música muy movida con el funk también. Bueno, el afrobeat de los 70, de esa, de esa época, en los 70 y 80 pasaron un montón de cosas en todo el mundo. La otra vez me acuerdo que estaba en las jarillas sentado y estaba escuchando música. Y viene David, un norteamericano que anda dando vueltas por acá, muy copado, y que es músico también, que tocó la otra vez en la feria. Es un artista plástico y músico. Yo estaba escuchando el, el álbum de Pescado Rabioso, el Blanco, el Doble, y me dice: Banda de、o、Pescado. Y me dice: Año 73.、Y、me dice: Ah, ese año.、Y、dice: En esos años en el mundo pasaron un montón de cosas, y todas en distintas partes del planeta se gestaban estas cosas. Que vamos a escuchar a continuación. Muy buenas bandas, mucha psicodelia y también mucho de esa magia que andaba dando vueltas por el mundo. Vamos a empezar con los Afrobeats. En realidad, dos bandas. Uno se llama The Frank,、eh, los Professionals de Frank. Son una banda bueno, que no es tan conocida, son un tesoro de, de la música africana. Que、no、es, son de, de Acra, de la capital de Ghana. Eh, de Frank era el rey indiscutible de la escena musical de aquel momento. Hay muchas fotos viejas que podés encontrar si lo buscas por, por YouTube, por Google.、Eh, bueno, el tipo se producía mucho. Él había nacido en Lomé, en la capital de Tobo, en 1953. Y se mudó al este, a a c r a porque bueno, ahí estaba la movida. ¿no? Ahí había lugares para tocar, había bandas, había mucha psicodelia dando vuelta en el ambiente. En el 78, en a c r a En la capital, el tipo era una estrella. n o Había, como te conté, la repercusión del ascenso de Felakuti b、bueno, u en o e Nigeria. n Había incitado a un, toda una nueva generación de creadores de música que empezaran a actuar, a tocar. Y bueno, cuando cae el presidente Kwame Nur Raj en el 66, muchos músicos ghaneses se mudan al extranjero. o ¿no? n b u e Pero la nueva música estaba por todos lados: el highlife, el soul, el funky. Todo el mundo quería bailar, todo el mundo quería tocar. Nosotros nos metemos con el Afrobeat. Entonces, de Franks p r o f e s i o n a l a Fe Ato Gen, de un compilado viejísimo que me conseguí por ahí. Y después una banda que después te cuento algo: son los Apagia Show Band, África Analógica Afrobeats, con ustedes en La Mestiza. I've got the a m b u a n e I've got the a m b u l n c e Getting e r e my i m p o s t e m y s o n e And I'm r a v o i o n t m i s s i n one. I've got the a m b u a n e I've got t a m b u a n e I've got the a m b u l n c e Getting e r e my i m p o s t e m y s o n Run, run, run! Usted y usted, pónganse de pie, compañero. Esto empieza así: Mata Pipo. Estos son los Apiaga Band, son de g a n a Tremendo, s es la banda que armaron Evo Taylor, Iguidub, Lai, Amborelli cuando dejaron la Ojuro Dance Band. Una super banda de g a n a nos metemos ahí de lleno. ¡Y Ghani, Mayewe! e u chile, un pueblo! ¿no? Get the day. g h e y t the a y g h e y h e y t h e a y g e a y y e a h e a y y e a h e a y y e a h e a y Get the day. Get t a y Get t e day. g h e y Get t e day. Get t t e day. g h e y g h y e a h t h e d e t t h g a y h e d d e t the day. a d a d y Get e e t h a t Got Do it! Do it! Oh, yeah. This is Africa. That's why we do our own thing. Yeah. You get it, n o w Oh, yeah. This is Africa, yes, y o u r b a n d You know that? It's awful, brother. Get it! Yeah, do it! Get it down! c o t c h t f e f i e v e r y t、right, h i n g s get t i n g metal! Oh yeah, get it! Es un genio y este cuento es uno de los que más me gustan. Era un mediodía, Andy había salido de la escuela en bici y había doblado en el bulevar para tomar el camino hacia su casa. Andy, un nene de 10 años. Era un pueblo tranquilo, ¿qué podía pasar en ese bulevar vacío? Pero a los pocos metros, una camioneta salió de la nada y lo atropelló. El conductor frenó pálido, pero cuando vio que el nene se levantaba rápido y volvía a subirse a la bici, la camioneta se fue, lo más veloz que pudo, sin testigos a la vista. La madre no se enteró del accidente de su hijo hasta la tarde. La mamá de Andy había estado toda la mañana haciendo mandados y comprando cosas. Estaba preparando el cumpleaños número 10 de Andy, que iba a ser esa misma tarde. Había dejado la panadería para último momento porque no quería andar con la torta de cumpleaños arriba del auto de acá para allá. Además, a Andy se le había antojado una torta que arriba tenía el muñeco de un jugador de fútbol famoso con el número 10 en la espalda. Eso era lo único que podía salir mal, pensaba la madre, porque el panadero le había caído para el orto el día anterior. Ni siquiera se había molestado en bajar la radio cuando ella le explicaba cómo quería la torta. Estaba escuchando reggaetón el maleducado del panadero todo el tiempo. Así que dudó la madre todo el día sobre si esa torta iba a quedar bien. La mujer venía con tiempo. Pero se demoró más de la cuenta en el supermercado y cuando llegó a la panadería para retirar la torta, ya eran más de las doce y la panadería estaba cerrada. Se quiso matar la madre de Andy, porque iba a tener que volver a buscar la torta a las cuatro cuando el negocio abriera, justo a la hora en que arrancaba la fiestita de cumpleaños y empezaban a llegar los invitados. Entró a su casa llena de bolsas y paquetes. Andy ya había vuelto de la escuela. Ella le pidió a su hijo que le diera una mano, pero cuando el chico se acercó, perdió el equilibrio y casi se cae. ¿Qué te pasa, Andy? preguntó la mamá. Entonces, Andy, con miedo, como si la culpa fuera suya, le contó que una camioneta lo había tirado al suelo, pero que no se había hecho nada. Después, Andy se acostó en el sillón y se quedó dormido. Al rato, la mamá se acercó y trató de despertarlo, pero Andy no se despertaba. El nene no reaccionaba, no abría los ojos. Una hora después, Andy entró inconsciente al hospital. Parecía sumido en un sueño muy profundo, pero no estaba en coma. Después de los análisis y de las radiografías, el doctor les dijo a ella y al marido que no se preocuparan, que Andy iba a estar bien, que se iba a despertar. Por supuesto, la fiesta de cumpleaños se canceló. Andy estuvo todo el día internado, en observación, sin abrir los ojos. A las doce de la noche, La mamá lo dejó al nene con su marido y fue a su casa a darse una ducha. Cuando abrió la puerta de la casa, el teléfono sonaba sin parar. Pensó que podía ser del hospital y se apuró a atender. ¡Hola! dijo. Pero del otro lado nadie respondió. ¿Quién habla? ¿Es por Andy? insistió ella. Y del otro lado una voz muy grave dijo: Sí, mujer, claro que es por Andy. Y cortó. Ella se quedó con el tubo en la mano. ¿Era el tipo que había atropellado a su hijo? Lo intuyó. Seguro tenía miedo de que lo encontraran y los estaba amenazando. Después, cuando ella salió de la ducha, recién bañada, el teléfono volvió a sonar. Otra vez se apuró a atender, pero apenas dijo hola, cortaron. Antes de volver al hospital, el teléfono sonó de nuevo, pero esta vez ella no atendió. Esa vez sí, era el esposo. Ella lo supo cuando llegó al hospital y lo vio. Su marido tenía el gesto desencajado y no paraba de llorar. Andy había empezado a convulsionar mientras la mamá se duchaba. Los médicos habían hecho lo imposible. Dijeron que había sido una oclusión oculta, que era un caso de uno entre un millón, que los análisis no habían mostrado nada raro. Hablaron los médicos, hablaron, hablaron, pero ella ya no podía escuchar nada. Todo lo que vino después se convirtió en. En una pesadilla, horas enteras que fueron adquiriendo una dimensión irreal. Los saludos de pésame, las lágrimas, el cementerio. Treinta horas después, cuando todo terminó y su marido y ella volvieron a su casa, se sentaron en el sillón del comedor y estuvieron ahí sin moverse durante horas en silencio. De pronto sonó el teléfono. Ella miró el reloj, eran las doce de la noche, atendió. Del otro lado, una voz horrible dijo: Te olvidaste de Andy. Entonces ella gritó: ¿Quién sos, hijo de puta? ¿Quién sos? Y del otro lado cortaron. Pero un segundo antes de que cortaran, ella pudo escuchar de fondo el mismo reguetón horrible de dos días antes. Y entonces supo que era el panadero el que llamaba. Supo la mujer que nunca había ido a retirar la torta. Que el panadero estaba lleno de odio porque le habían dejado de clavo una torta sin pagar, una torta de cumpleaños con un muñeco que tenía un número 10 en la espalda. Qué fuerte, bueno, me dijo medio, medio retardado. o w o w Bueno. A veces Hernán nos hace eso, nos mete cuentos fuertísimos. Estábamos escuchando unas bandas de África tremendas y esto fue como un parate ahí, me dejó medio seco. Tenemos otras porque cargamos varias. La que habíamos escuchado, la Pagia s h o w Band, está buenísima. Ahora nos vamos a meter en Paracú, p a r a ú la Super Orquesta p o r g u de Paracú. ¿Qué será todo eso? Es una banda también de ahí entre Ghana, Nigeria y Benín, sobre todo. Que bueno, se dedicó a hacer música para fiestas durante mucho tiempo.、Eh, el líder es m o u s a Mama. Describió en una entrevista que le dio a Ben Redhead, que es el, el, el alma mater de esta página africana, África Analógica, que el pibe este, bueno, Redhead, era, era laburado en una empresa aérea. ¿no? Entonces empezó a viajar y cada vez que iba a África Occidental buscaba discos de vinilo de bandas locales. Y bueno, los iba guardando en su casa, te juntó muchísimos y es el que después se le ocurrió todo esto de publicarlos en el formato nuevo. Y bueno, dice que la orquesta esta que vamos a escuchar ahora, la Super g r u g u es un elemento del cinturón del funk islámico de África Occidental, Ghana, Togo, Benín. Y que bueno, como otras bandas, los Black Devils de Togo o la orquesta Abbas. O los Uppers International de Ghana, son las bandas s e ñ e r a s de ese momento de los 70 de este cinturón、eh, ...bueno, islámico n o del África. La Super Borobud, que es la banda que vamos a escuchar, representa al pueblo Bariba. El pueblo Bariba vive en el norte de la República de Benín, son medio millón de personas más o menos que bueno... se han ido convirtiendo gradualmente al Islam. Y desde fines del siglo XVIII se independizaron de los Yoruba y tomaron varios reinos de la región de b o r g u ¿eh? Entonces, la colonización de b e n i n que antes se llamaba Daomey, por parte de los franceses, eso es a fines del XIX más o menos, y la imposición de una frontera artificial anglo-francesa terminaron con el comercio bariba en la región y destruyeron su poder económico, ¿no? En el periodo colonial, el territorio Bariba fue totalmente descuidado por los franceses y quedó como retrasado con respecto al resto del país. Hicieron reformas, que, después de finalizar la Segunda Guerra, y bueno, ahí se formaron partidos políticos y los Bariba y otros grupos del norte se organizaron enseguida como un partido de orientación septentrional y bueno, se metieron en la batalla política del país. Tratando de llegar a, a un puerto que, los, bueno, que lo, les sirviera a ellos como pueblo, porque la verdad estaban muy, muy sojuzgados. En Benín hay mucha música: es el highlife, el cabaret rock, el funk, el soul, el soca. Son las músicas más importantes. Pero la banda esta que vamos a escuchar, la Super Borgu de Paracú, es、eh, representante de este pueblo, de Bariba y de Borgu, ahí en Benín. Eh, y también de la ciudad comercial de Paracú, que es la capital del departamento. ¿no? Eh, ahí en Paracú es como que fue el centro de lo que fue la música moderna en el país. Y el líder es m o u s a Mama, como te dije hoy. Él dice que era descendiente de una larga tradición de herreros que eran originarios de Ocuta, en el oeste de Nigeria. Y el papá de él, que era Alfa Seku, era herrero y orfebre. Y se fue a a c r a en busca de trabajo antes de que naciera él. Y volvió años más tarde con la música, el high life. Y bueno, la música moderna llevó a ese lugar.、Y、ahí formó una orquesta que se llamaba La Simpam, la orquesta del norte de Benín. Todos los jóvenes de esa región empezaron a acudir en masa a la casa del papá para pedirle lecciones de música, para tocar con él. A veces se quedaban unos días, a veces un mes, a veces más. Después regresaban a sus aldeas y formaban sus propios grupos. La Super Borgu empezó como una banda de covers que tocaba rumba con g o l e n i a pero bueno, lentamente empezó a hacer sus propios temas y se hizo muy, muy popular. Son una joya rara entre los estilos de música africana. Y bueno, tenemos una deuda enorme con Ben r a d h e b que es el de African a n a l ó g i c a por haber puesto. La mira en esta banda de Benin, la Super Borgú de Paracú. Vamos a escuchar de ellos ahora un tema bastante conocido de ellos: Es Abaque Afrobeat Bariba. Es un Afrobeat Bariba. Y después te cuento algo de lo que viene: que son una banda bueno, parecida a la Pagia Show Band, que es la anterior a esta que escuchamos, pero esta vez con el tecladista Ernejoni haciendo de vocalista. Nos metemos entonces con la Super Borgu de Paracú de Benín. Acá de la banda Apagia, Show Band de Ghana, que era la banda Devo de Taylor, con g u e d u b Lai, a m b o l e l i Evo Dabson en saxofón, Erne j o n y en teclado. s En este caso, Erne j o n y es el que canta, es una versión rara. Me vino a visitar Merlín, es ese que llora ahí atrás, que lo trajo Irene, y está acá en vivo en la radio. Nos vamos a meter entonces con Erne j o n y cantando en la banda Devo de Taylor, haciendo.、Eh... Qué p a s amigo. a Gana Music Power Coffee Psych. Ernest Honey. No ha de cambiar el viento en los pinares, ni la lluvia cayendo sobre el rostro de los adolescentes que la aman y salen abrazados a encontrarla cuando el amor y el mundo es para ellos un país habitable y poderoso. No cambia la ansiedad por reencontrarnos que otros seres humanos desvirtúan con sus extraños ritos de exterminio. Ni cambia la esperanza alucinante de salvar esta costra de universo hasta que alguien disponga a destruirla con un gesto científico y sin lágrimas. Nadie lo olvide, quedan aquí los huesos de nuestra humanidad montando guardia, testimoniando el juicio y el despojo, el esplendor y el humo, hasta que alguien rescate el horizonte, el canto de los pájaros, Señalará el lugar del infortunio y el viento construirá una fortaleza de muda soledad y transparencia. Después de haber comenzado el programa con mucha música africana de los 70, nos vamos a meter con una banda de Grenoble que se inició en la década del 90.、Eh, eran parte de la selección del Chango, una, una grabadora muy importante del Sock System, que pasaba música después de lo que fue la diáspora de Manu Chao, ¿no? con todas las bandas que surgieron en aquel momento. Nahua Diffusion es la banda de Grenoble que vamos a escuchar. Eh, es bueno, más que nada una banda contestataria. Su cantante es Amazing k a t e b Es escritor, fundador del grupo y es un hijo de un conocido escritor argelino que b、bueno, u escribe n o e sobre la historia de Argelia. Es k a t e b Yassin.、Eh, viven en Francia desde la década del 80, cuando se tuvieron que ir de Argelia. Es bastante perseguido el pueblo de la Cabilia. Y bueno, con, utilizan la música de la banda como una, un medio de protesta, un espacio de libre expresión,、eh, sobre todo en contra de las políticas neocolonialistas,、eh, porque bueno, los capitalistas del mundo llamado libre someten a pueblos del tercer mundo, en este caso la k a b i l i a que es el lugar de la población e s t argelina de las montañas, que tiene su idioma, el tamasí, que es el idioma original de ellos, tiene su. Su literatura, su música, su cultura, y están siempre e sojuzgados, s ya sea por el mundo colonialista francés o después por la República Independiente de Argelia, que tampoco les da cabida. n o、eh, Ya en Francia, expresarse como una banda musical en un idioma como el Tamasic es bastante fuerte para ellos. Y bueno, tienen un montón de gente que los sigue. Vamos a meternos con la banda de Amazing k a t e b los Nahua Diffusion. Nahua Diffusion es un nombre que han hecho armado con la palabra Nahua. ¿no? Nahua es una palabra muy antigua y viene de la época de los esclavos, porque Nahua es negro, ...Nahua、eh, significa mudo también en algunas culturas, porque bueno, decían que, como no hablaban el idioma oficial del lugar donde estaban, eran personas mudas. Los Nahua. Entonces vamos a escuchar Yelza de la banda de Grenoble, Nahua Diffusion. やはり。<音楽><音楽> やった que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras cuando minas si es n t e que te van pisando los pasos o y escogidos risas unas risas ya muy viejas como cansadas de reír y voces ya desgastadas por el uso todo eso oyes pienso que llegará el día en que estos sonidos se a p a g u e n Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo que estuve oyendo, oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto que estamos viendo ahora. Nada, nadie. Las calles están solas como ahora. Luego dejé de oírla y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damiana Cisneros. Este pueblo está lleno de egos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que a ú l e n Y en días de aire se ve el viento arrastrando hojas de árboles cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo porque si no, ¿de dónde saldrían las hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura y sin embargo tan claras que las reconoces. n más ni menos ahora que venía encontré un, un velorio. Me detuve a rezar un padrenuestro. En eso estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme, Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana. Soltó el reloj y reconocí la cara de mi hermana s i x t i n a ¿Qué andas haciendo aquí? Le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sistina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor. Y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que h a z t e el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mira la hora todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oís ecos más recientes. Juan preciado. También a usted le avisó a mi madre que yo vendría, le pregunté. No, y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, le dije. Ya murió. ¿Y de qué? No supe de qué. Tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. De modo que murió. Sí, q u i z á usted debió saberlo. ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo es que yo conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana, ¿está usted viva? Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas c o r r i o s a s de la hierba. Bardas descarapeladas que enseñaban sus adobes revenidos. Damiana, grité, Damiana Cisneros. Me contestó el eco: Ana Neros, Ana Neros. Es Juan Rulfo, por supuesto, leyendo Pedro Páramo. Y a pesar de que es una obra hermosísima, de que cambió la literatura de Latinoamérica. Escucharlo a él, leer es muy diferente que leerlo, ¿no? Tiene la entonación justa y va transportándonos a ese mundo de l pueblo fantasma, ¿sí? De Comala. Nuestro viaje musical nos lleva ahora a la fusión total con la música balcánica. Vamos a ir a un tema de Goran Bregovic con la orquesta de bodas y funerales. Viajan por todo el mundo presentándose en cuanto festival hay. Es、eh, el ejemplo clásico de lo que era la Yugoslavia antigua, porque nació en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Antes era Yugoslavia, en el año 50. De padre croata y de madre serbia, ¿no? La mezcla perfecta. Es de nacionalidad yugoslava, como dice, pero bueno. Hoy recorre el mundo llevando el folclore de ahí, de los Balcanes. Primero haciéndole la música a las películas de Mir Kusturica, como Tiempo de Gitanos y tantas películas hermosas que nos dejó: Gato Negro, Gato Blanco, Underground. Muchísimas películas. Y, es, y tiene un estilo musical que podría emparentarse un poco con lo que hace Kusturica, pero es. Distinto al, al u n z a u n z a de, de Costa Rica, que es más alocado, así más. Tiene temas también que son muy vertiginosos, como la la música de la película Underground, pero también tiene la música de, de Tiempo de Gitanos, de Sueño en Arizona. O sea, es un tipo que, que va más lejos, ¿no?、Eh, tiene un disco que se llama Alcohol, alcohol que es muy bueno. Es más refinado por ahí que el u n z a u n z a de Custurica. Él se nutre de esa mezcla particular que hay en los Balcanes. Son sonidos gitanos, judíos, musulmanes y cristianos. La misma mezcla en la que él nació, ¿no? Si、sí, su padre es croata y su mamá es serbia, tiene esa habilidad para fusionar sonidos e incorporar elementos del folclore regional. Que bueno, lo volvió el compositor más prestigioso y requerido de la región. n o、eh, Bueno, metió música en todos lados. s í Le encargaron el Festival de Música de Saint-Denis en París, que bueno, se estrenaba la Basílica de Saint-Denis, donde estaba enterrada Margot Levalois, la reina Margot, y, y le encargaron la música. Que lo organizara él y que hiciera todo. ¿no? Ya tiene más de 65 años, es un tipo grande, pero que tiene una sabiduría, una sabiduría musical increíble. Cuéntale, le hacen numerosas notas ¿no? y cuenta que en la época de Yugoslavia, cuando era comunismo, él era la estrella a、eh, Y cuenta que, claro, el Estado estaba súper presente. A Miley le encantaría. Eh, se llevaba el 90% de sus ingresos el Estado, ¿no?、Eh, y bueno, entonces, como dice que estaba enojado con eso, era muy joven, trabajaba、eh, cada tres años, dice que l a b u r a b a El resto del tiempo era montañista, navegaba en barco, era presidente de un club de boxeo. Así que hoy está trabajando mucho más, hoy que se la lleva toda, que vive en, en el capitalismo. Tiene, tiene todo el ingreso para él. Cuenta que su papá era un violinista amateur, quería que estudiara violín, pero no le duró mucho porque a los 15 empezó a tocar música popular y a los 18 tenía su banda de rock y tocaba en Italia. Y bueno, el tipo le fue muy bien, era una estrella. Y el rock dice que le influyó muchísimo, pero bueno, influyó mucho. Pero tuvo un éxito tan grande como músico cuando hacía rock. Que, que bueno, eso lo, lo llevó por caminos totalmente opuestos a los que está hoy, ¿no? En que se inspira en la música tradicional y gitana. Elegimos un tema de él, yo creo que es de underground, pero es un tema mucho más tranquilo. El, es difícil de pronunciar, ¿eh? Porque esto es en Yugoslavia, es Chechez Karige Kochek. c o c e k en realidad se pronuncia. Se escribe Kosek, pero se escribe c h o c e k Los c h o c e k son d a n c i t a s Que generalmente se bailan en las danzas circulares, el c h a y e s u c a r i g e Chochek, Goran Bregovic. Cambiando de casa, mudanza perpetua, metamorfosis constante, barriendo y desechando. Hay ganas que no tengo, esperanzas vencidas, deseos quebrados, ilusiones rotas, emociones truncas. Mis poros disuelto en la nada, la realidad es un carrusel que se caile doscopea. a hacer Un recorrido un poco por lo que estuve leyendo en los medios esta semana. El Parlamento Mapuche llevó a Europa sus reclamos contra el extractivismo. Viste que hay toda una movida extractiva en marcha en Catamarca y un quilombo árbaro también. También participan de la gira el Serpaj y el Movimiento Campesino Indígena. El veto de la delegación en la Asamblea del Banco Nacional Suizo. La nota es una denuncia por el fracking en vaca muerta. Y bueno, llevaron a Europa su reclamo. Fueron Orlando Carrique, vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Además, venimos a denunciar lo que está pasando en la contaminación en Vaca Muerta. Lo hicimos en Zurich, Berna, Ginebra, en la universidad, en la ONU. Nos juntamos varios estamentos de gobierno suizo, entre ellos los parlamentarios. Cita a dos o tres parlamentarios socialistas y los que los recibieron y estuvieron ahí llevando el reclamo. Indígena. Lo destituyeron a Olmedo, al payaso Olmedo, en, en la presidencia del Parla Sur. Estaba de presidente por incurrir en graves irregularidades, irregularidades institucionales. El ultraderechista Alfredo Olmedo, en un contexto escandaloso, fue removido de su cargo como presidente pro-témpore del Parla Sur, señalado por incurrir en graves irregularidades institucionales. En su lugar asumirá Fabiana Martín. Que será la primera presidente mujer electa por el cuerpo de este organismo del Mercosur. Así que bueno, se sacaron el payasito de encima. Olmedo abusó de sus funciones, excluyendo a parlamentarios de comisiones de forma arbitraria. Además, en la sesión ordinaria este mes, impuso la presencia de personal de seguridad, lo llenó de matones en el ingreso al recinto, generando fuertes tensiones y situaciones de contacto físico indebido con parlamentarios y parlamentarias de Brasil y Paraguay. Que lo denunciaron, quitó micrófonos de los atriles, bueno, hizo todas las que podía hacer y bueno, hubo una pérdida total de confianza en su gestión y lo rajaron al bueno de Olmedo. Después、eh, salió una nota de Portugal que sugiere reparación a Brasil después de asumir culpa por la esclavitud y el genocidio indígena. Se acordaron un poco tarde, pero el presidente portugués Marcelo Revelo de Sousa dijo que el país debería retractarse de los crímenes. Claro que no detalló cómo lo haría, ¿eh? no dijo a ver si le van a mandar barcos llenos de oro y plata para América. Parece que no, va a ser solo de palabra. Pero bueno, se acuerdan ahora de pedir disculpas. Lula en Brasil, la próxima Asamblea General de la ONU, va a buscar reunir a los líderes progresistas del mundo para frenar el avance de ultraderecha. No sé cómo se va a hacer esto, pero es el. Desea promover una reunión de líderes progresistas en el marco de la próxima Asamblea General de la ONU, a fin de discutir un enfrentamiento conjunto al crecimiento de la extrema derecha en el mundo. n o Ya le planteó su propuesta al presidente de España, Pedro Sánchez, a Emmanuel Macron de Francia, y la va a discutir con otros gobernantes progresistas de la Asamblea General de la ONU, prevista para septiembre próximo en Nueva York. Dice que. Representa un retroceso democrático, un avance del racismo, de la xenofobia y una agenda de costumbres que p e r s e g u e a a las minorías. Si lo sabremos acá en Argentina con estos nuevos personajes.、Eh, Colombia pidió perdón por el genocidio provocado por la fiebre del caucho, esto en la época de los, de los caucheros. Esclavizaban y asesinaban indígenas en el Amazonas. En Brasil pasó exactamente lo mismo. No sé si se acuerdan de Chico Méndez. Chico Méndez era líder de una de estas organizaciones de caucheros que peleaban por el ecosistema, por la vida en el Amazonas, y fue muerto por los ganaderos en ese caso, porque había también una guerra entre ganaderos y caucheros. Pero bueno, los caucheros también fueron responsables de asesinatos, por ejemplo, de 60.000 indígenas esclavizados en la industria del caucho entre siglos XIX y XX en Colombia solamente, ¿no?、Eh, bueno. Hoy el gobierno de Colombia les pide perdón y sale también a la palestra. España reflotará un galeón que naufragó en el siglo XVII, cargado de plata boliviana. Financiarán la operación porque el h u n d i m i e n t o interfiere en las obras de ampliación del puerto de Cádiz. Ahí el, van a ampliar el puerto y ahí está hundido un galeón del siglo XVII, lleno de plata de Bolivia. Por ahí se dan cuenta de lo que hicieron. Si encuentran demasiado, ojalá, ojalá que se den cuenta de lo que nos saquearon. A los latinoamericanos. Bueno, nosotros estuvimos escuchando un montón de música del planeta y ahora nos vamos a meter con una banda brasilera que no es muy conocida, pero está tocando en este momento, tocan en estos días. Son una banda muy buena, son los Cebosos Postizos. Es、eh, una banda que a mí me llamó mucho la atención porque, sobre todo, en un disco que me bajé, que es el que vamos a escuchar hoy, donde están haciendo música de George b Evans. Jorge Ben, Jorge Ben Yor, sería el nombre a sí en español. Jorge Ben es un prócer en, en Río de Janeiro, sobre todo es súper carioca. En Río está el Copacabana, la playa, y tiene toda una, una peatonal, digamos, hecha con un dibujito así como de una ola, que es la orla. Y enfrente están todos los hoteles, n o muy modernos y tal. Pero hay uno que parece el Teatro Colón, así viejito, más bajo, blanco, muy hermoso, que es el Copacabana Palace, el hotel antiguo de Copacabana, donde la gente iba a bailes, a saraos, sea, ahí se hacían fiestas. Y bueno, en la época de la pandemia me acuerdo que Jorge Ben era la única persona que vivía en el hotel y tenía todo el piso encima para él. O sea, es un prócer real de, de Brasil, es el autor de todos los temas. De, del Carnaval Carioca, del PPPP y todo eso, son todos temas. De George Evans en este caso, hay el grupo, este los Cebosos, los Cebosos Postizos.、Eh, se dedicaron a grabar un disco con todas las músicas de él. Tiene muchos discos, obviamente, no es solo de él. La banda se formó con algunos músicos que salieron de Nación Zumbi. ¿Sí? Nación Zumbi es una banda de de Pernambuco, de Recife. Que es la capital intelectual del nordeste b r a s i l e r o ahí con a c a d e m i a d Aberlinda, con Mundo Libre S.A., con g o n d e s Obrega. Un montón de bandas que formaron una movida muy interesante que fue el Mangevit. u En los años 80 se formó toda una movida que venía a revolucionar un poco la, la escena musical brasileña, porque, bueno, Brasil tenía como la música muy popular o la MPB, que es la música popular brasileña, que es donde están Chico Buarque, Caltano, Gil. Y todos los próceres de la música, c a v a n n Milton. Pero se le había dado poca bola hasta ese momento a la música indígena del interior de Brasil. Y el manguevit fue una, una especie de fusión entre la música indígena y la música más moderna ahí del nordeste, de Pernambuco, sobre todo. Varios músicos, sobre todo Jorge d u p e i l e Jorge del Pescado, es el cantante. Eh, Dengue en el bajo y Gustavo Dalúa en la percusión, con Carlos Trilla en teclados, Pedro Baby, Lady Becerra, un montón de integrantes que habían Bueno surgido del m a n g e b i t y de Nación z u m b i que era una banda muy revolucionaria para la época. Jorge、eh, Dupeye, que es el líder, en realidad se llama Jorge José Carneiro de Lira, es cantautor. Vivió su infancia y parte de, de su adolescencia en el barrio de Cayangay, en Recife. Se mudó a Salvador, porque bueno, por el trabajo de la familia, ¿no? Se quedó viviendo en la capital de Bahía durante unos años. Y cuando vuelve a Recife, se va a vivir al barrio de Río Dulce, Río 12, ubicado en Olinda, que es la región metropolitana de Recife, pero bueno, es la ciudad antigua. Y se hace muy amigo de Chico s c i e n c e que es el. El líder que murió de la banda Nación Zumbi.、Eh, se hicieron amigos de la música, de la vida y crearon este movimiento, d el mangue b i t que fue realmente una revolución、eh, con el hip hop, la música indígena y el funk. Una banda de sonido de lo que fue una época ahí en Pernambuco. Los cebosos, haciendo la música de George b e n son para alquilar balcones. Dos temas de George Ben con los cebosos postizos. Voy andando y quiero esquecer vos, o sea, quiero olvidarme de vos. Con ustedes, los cebosos. a n Hermano querido, oye, aquí estoy con el Chaco, te mando un abrazo muy grande. Soy Orbe, soy Papa Orbe, te mando un abrazo grandísimo. Ojalá que un día se te ocurra venir por aquí, por Barcelona, y nos damos unos buenos abrazos y nos vamos de concierto. <risa> Estamos acá después de un concierto、eh, solidario a Colombia, a una escuelita, y el Orbe estuvo ahí con, con su apoyo artístico. Y ahora estamos que nos comimos un bocadillo increíble, felices, felices, muy hermoso. Y nada, nos acordamos de, de tu programa, La Mestiza, y, y entonces te hicimos este, este pequeño audio en homenaje a, a tu programa de radio, que es tan hermoso, La Mestiza. Como nosotros. Eso. <risa> tremendo. El nombre es precioso. Mi... La mestiza, brutal. Me encanta. Sí, señor. Abrazo, mi hermano. Gracias, eh. Gracias a la mestiza. Gracias, gracias, gracias. Ese. Ese programa. Pues. Es como. Es como cuando. Cuando sale el sol por la ventana, ilumina todo eso. Gracias a la mestiza. <ríe> Acá con el Papa Orbe en Barcelona, después de un conciertazo increíble, solidaridad con, con Colombia, con un pueblito y una escuelita de, de Colombia. Aquí estamos así, con el fondo que. Que siempre está así. Gracias a la mestiza. v A s a ir、eh, al encuentro de, de Orrapa, es una banda que pongo siempre, que me gusta muchísimo. Una banda que se formó de casualidad en el año 93, cuando Papa Winnie, un cantante jamaiquino, llegó a Brasil. Le tuvieron que hacer una banda soporte y llamaron a los músicos más grosos que había en ese momento, pero todos como músicos más de estudio. ¿no? Nelson o n Meireles, que era productor de Ciade Negra, que tenía varios programas de radio alternativos ahí en Río, era súper carioca. Marcelo l o v a t o que estaba en la África África b u m b a una banda muy buena. Yandao Meneses, que también había tocado con grupos africanos en la Noche de París. Y Marcelo Yuca, que tocaba en KMD5, e una serie de presentaciones como banda de apoyo del jamaiquino. Y bueno, fue tanta la química que tuvieron en vivo que decidieron seguir juntos. Pero bueno, faltaba el vocalista y metieron un aviso en O Globo buscando un vocalista. Y de la lista de candidatos quedó Marcelo Falcao, el después líder de la banda.、Eh, bueno, una banda que me gusta muchísimo, pero bueno, siempre paso como lo actual de ellos, ¿no? lo, lo, lo más último que tienen. En este caso, nos vamos al principio, al inicio, al primer disco de Rapa, cuando recién se conocieron y sacaban estos dos temazos que vamos a escuchar. El primero, Mitología Jerry Moon. Y no van, me mata, no van a matarme. No van a m a t a r Con ustedes, el primer o Rapa. Ese instante iniciático donde comenzó todo. Vos me dirás, ¿tenés miedo que venga una dictadura? No, creo que estamos lejos de eso porque no la necesitan. Mire, nadie va a venir a secuestrarlo a su casa si usted ya instaló Netflix, no necesitan. Ya lo formaron culturalmente, ya está. Usted no, ya dejó de ir al teatro, dejó de comprar libros, dejó de cuestionarse el mundo, dejó de cuestionarse la pobreza, dejó de, de dolerle que otro no pueda pagar un tratamiento médico. Bueno, entonces usted está. A punto caramelo, estamos a punto caramelo de lo que quiere el sistema. Ya está, ya, ya sos el bicho ideal. La reproducción, venís al mundo. Vamos a escuchar varios temas de Brasil. Nos vamos a cruzar el charco. Nos vamos a ir del otro lado de África, al cuerno del África, a la zona de Somalia,、eh, una tierra antiquísima, muy vieja. Ahí está la ciudad de、eh, Mogadishu, como dicen ellos. El nombre deriva del persa, significa sede del y a、eh, también puede significar lugar sagrado la etimología árabe, ¿no? Mogadishu.、Eh, Somalia es una tierra habitada por cazadores y recolectores de ascendencia c o y a n al a principio. Y muchos de esos habitantes tempranos fueron expulsados o asimilados por posteriores migrantes en esa zona que venían de Yubailandia y de otras zonas del sur. Se establecieron en esa. En esa Región en la ciudad de Sarapión y después en Mogadillo, que es, Sarapión es la, la predecesora de Mogadillo. Mogadillo es la ciudad más importante de Somalia, está en el sur, en las costas del Océano Índico, y de ahí hay un montón de música que no era conocida, por supuesto, hasta que bueno estas colecciones de música, bueno, compilados de música de los años 70, 80 y 90 de, de la región esta, ¿no? Y después de las guerras, ¿no? de la guerra de Ogaden,、eh, las bandas que habían en Somalia, bueno, encontraron que no tenían mucho sentido porque ellas habían sido iniciadas como bandas patrióticas, ¿no? Por el Ministerio del Interior en los gobiernos de las dictaduras en los años 70 y a raíz de los conflictos entre Somalia y Etiopía. Bueno, empezaron como a tener crisis de identidad, de haber perdido el norte, de para qué estaban hechas esas bandas. Al principio se reinventan como bandas de fiestas privadas para tocar en los hoteles de Mogadillo. Pero bueno, los músicos eran arrestados,、eh, se habían equivocado al elegir el nombre, le habían puesto Gorgor a la banda, Gorgor Band, que significa águila. Y bueno, parece que un grupo militante opuesto al régimen gobernante de s i a d Barré. El presidente era el nombre Águila, entonces, bueno, se metieron en despelote, estuvieron presos. Después cambiarían el nombre a Dur Dur Band, se convierten en uno de los grupos más conocidos en la época dorada de Somalia. Con La radio era la que difundía las músicas del país, las músicas dentro de las fronteras del país. Después van a tomar el nombre de b a c a k a Band y ya es el, el nombre de la banda que vamos a presentar hoy: b a c a k a Band y Dur Dur Band. Son bueno, las bandas más conocidas del Dancing Mojadillo, del disco este compilado de Somalia de los años 72 al 91. El sello este ecléctico de Analog Africa ha venido pasando música hasta el 2019. Es más que un disco, es una pieza de arqueología musical. Viene con fotos antiguas, con entrevistas. Contando un poco la historia de s h i m a Ali, de la música de ahí. El fundador tunecino de Analog África es Sami Ben Radjev. Les conté que iba en avión a estos lugares y que se traía discos, discos vinilos, ¿no? Y en, un, en una de esas excursiones que hace a las radios y a las grabadoras, empieza a ver millones de discos y de cassette grabados, generalmente. Mal rotulados, sin tapa, y empieza a, a conocer ¿no? cosas de la música de los 70 y 80 de esa región, y empieza a ver que hay un ritmo así muy, muy particular, muy distinto a lo otro que había escuchado, una música bailable diferente. Y bueno, así que empieza a perseguir a todas las grabaciones que consigue de estas dos bandas. Que surgen en las watts, en los discos de Mogadillo de los años 70 y 80. Es así que bueno, dan con este disco de la Bacaca Band, que es mucho más ...que... que la música oficial del régimen de ese momento, sino que se metían en temas que tenían que ver con la cultura, con la vida de la ciudad, con la vida de los vendedores ambulantes. Con la libertad que pedían a gritos, con la gente transitando esa, esas calles de pobreza, ese ambiente、eh, de ciudad, pero también c o muy o m visitado por lo rural, con muchos agricultores llevando a vender sus productos a los mercados, con toda un, una vida ahí muy hormigueante en, en lo que es、eh, la cultura de De ahí, de Somalia, ¿no? Con cosas que por ahí no están tan escuchadas, un sonido que no es tan característico del sonido occidental, pero que nos muestra cómo era el dancing mojadillo. Schopenhauer tiene una frase muy profunda que cita Nietzsche. Él dice: Hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Hoy, levantar edificios de 30 pisos en Madrid o en Buenos Aires. Para que vivan en esos cubículos de cemento armado y de aire acondicionado niños que nunca van a ver el nacimiento de un perro, o la forma en que una gallina pone un huevo, o el nacimiento o la aparición del sol y de la luna, niños que van a ser futuros drogados, niños alienados y tristes, niños que mañana estarán en manos de psicoanalistas. Esto hoy no es progreso, hoy es reaccionario. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece a la barba a un hombre que acaba de morir. Esto ya es mortal. Lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos. Las comunidades llamadas primitivas, tal vez habría leprosos. Dicen que hay muchos leprosos en el África y en Polinesia. Habrá leprosos, pero no había psicoanalistas. Y yo no sé qué es peor: si leprosos o alienados. La lepra, al fin de cuentas, es una enfermedad física y puede haber grandes espíritus leprosos. La alienación es una enfermedad espiritual, es infinitamente más grave. Nos vamos a meter con una banda que se llama Black Uhuru, que está buenísima. Es. Bueno, la continuación del reggae jamaiquino, es la segunda generación de reggae jamaiquino, son originarios de Jamaica, pero fueron la primera banda de reggae que ganó premios fuera del país en la década del 80. Tienen, bueno, algunos integrantes de, de Inglaterra también, ¿no? Independencia negra sería Black Uhuru, es una palabra del Swahili, ¿sí? Swahili, idioma. Nativo africano, los s u a h i l i s son una etnia también de la costa oriental de África, principalmente de las regiones costeras, de las islas de Kenia, Tanzania, norte de Mozambique.、Eh, hoy hay un millón y medio de s u a h i l i s por ahí. En ese idioma, b l a c u j u r u significa libertad negra ¿no? o independencia negra. Eh, se formó en el distrito de Waterhouse, en Kingston, en la capital de Jamaica, con el nombre de u j u r u al principio. Eran Don Evil Carlos, Don Carlos,、eh, Rudolf g a r d Dennis y Derrick Ducky Simpson. Son los, la formación original, pero bueno,、eh, tuvieron dificultades para conseguir contratos y todo esto. Ahí Spencer se aparta, se va de solista. Dennis se une a los Wailing Souls. Simpson reorganiza la banda con Michael Rose como vocalista principal, con Errol J. a Wilson. Y ahí, bueno, con el ritmo de los productores Lys and Robbie, que son las baterías y el bajo característico del reggae jamaiquino, de Marley y de todo eso. Les iría muy bien, van grabados muchísimo. Tienen discos en vivo, discos de estudio. en... Bueno, se han embarcado en giras en los años 80 con Police, con los Rolling Stones. Después se separarían nuevamente. Se va Rose, el cantante, Michael Rose, y enteraría a Junior Raid. Y también una cantante muy buena, que es Puma Jones.、Eh, que bueno, tuvo cáncer y murió unos años después.、Eh, es una banda que tiene un largo recorrido. Hoy todavía están tocando. Han venido a la Argentina muchas veces. Hay un disco que me gusta muchísimo de Black Uhuru. Y de ese disco traje El mundo es África. World is Africa. Con ustedes, Black Uhuru. Con Steel Pulse, la banda de Birmingham, una tremenda banda musical de reggae. Vamos a terminar el programa con mucho reggae. El Pulso de Acero es una banda británica de reggae formada en el 75. Tiene un montón de discos, mejor disco de reggae. Tiene álbumes de estudio también. Eran la voz orgullosa de los hijos de la emigración caribeña que se establecieron en el Reino Unido. Es la crónica, su música es la crónica y la denuncia de la realidad social de los negros en, en Europa. Nacieron en la ebullición estética a fines de los 70 y contemporáneos al nacimiento del punk. Muchos compartían escenario, Steel Pulse, con muchas bandas、eh, de ese momento, sobre todo con los Clash y con muchas bandas así. La banda era la banda de David Hintz en voz, guitarra y coros, Basil Gavidon. En guitarra líder, Ronnie McQueen en bajo. Bueno, son una super banda. En Nylan Records sacaron Cucus Clan, por ejemplo, al principio. Eso dejó clara la militancia antirracista y el ideario que tenía la banda. Les ha ido muy, muy bien también. Han pasado por sucesivas formaciones. Los vamos a dejar con el tema, uno de los que más me gustan, que es Find It Quick, Steve Pauls. you、mm -hmm. De esta semana de la Mestiza,、eh, nos fuimos a Puro Reggae y ahora vamos a escuchar a Sublime, una banda buenísima. Acordate que el programa sale los jueves de 10 a 12 del mediodía y los sábados por Sierra 107.9, de 8 a 10 de la noche con Ale Garrido en los controles. Estuvimos los mestizos acá con La Mestiza en FM Las c h a k r a s Nos vamos a ir con Sublime, una banda yankee que en su momento la pegó muchísimo, pero justo después. De que muriera el cantante Bradley Nowell, cantante y guitarrista que murió de una sobredosis en el año 96, creo. Sí, 96. Dos meses después de la muerte de él, la pegarían un montón con un montón de temas: Santería, The Wrong Way, Don't Time, y un montón de temas. Tienen cuatro o cinco discos, algunos en estudio, otros en vivo, y m u c h a s son recopilaciones. Una banda. Muy, muy nueva de aquel momento que no era conocida por nadie, con un cantante muy bueno y una banda con un saxo increíble que surgieron de la nada. Y como se murió, se terminó ahí nomás. Nos vamos entonces hasta la semana que viene con La Mestiza, escuchando Sublime.